Seguim destinant aquesta part del Cornellà Noticias per a més profundament la vida dels guanyadors dels Premis Ciutat de Cornellà d'aquest any. Avui és el torn de Julia Relancio. És la dissenyadora oficial dels vestits de Ses Majestats, els Reis d'Orient, del Mag Maginet i dels seus Patxes Reials. També participa en la desfilada benèfica de la memòria de Moda de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat. De la mateixa manera, també forma part del Consell Municipal de la Dona i participa en diverses associacions culturals i femenines. Julia Relanzio és un dels personatges més destacats de la nostra ciutat i des del passat divendres també és sinònim de Premi Ciutat de Cornellà La Julia ha estat a Ràdio Cornellà i la nostra companya Beatriz Fonseré ha tingut l'ocasió d'entrevistar-la Escoltem tot seguit aquesta entrevista Muy buenas tardes, Julia Buenas tardes, Bea El passat viernes se celebró en l'Auditori de Cornellà la popular tradició del reparto de los Premios Ciudad de Cornellà Un dels esos premis fue dirigit a vostè. ¿Qué tal fue la experiencia? Porque además creo que le dedico el premio a su madre, ¿verdad? Otra vez le hago llorar. <risa> a ver, ¿qué pasó el viernes? ¿Cómo fue cómo vivió usted la entrega de premios? Pues quizá me estoy emocionando después. Entonces estuve bastante serena porque me dijeron, respira hondo 10 veces. <risa> y así lo hice. Entonces pude, pude hablar, pude decir lo que quería decir no no dije nombres y apellidos de todas las personas a las que les tenía que, que dedicar también el premio porque claro, son tantos, es una lista tan grande y no quería equivocarme, uh -huh. pero por supuesto a mi madre se lo debía. Porque además creo que en el 2003 sí estuvo nominada para esto para esos premios, además creo que también la misma categoría, su madre sí. vino no le dieron el premio y, desgraciadamente, durante ese transcurso de años su madre ya ha fallecido, ¿no? hacía dos años y medio. Un momento, una situación un poco sentimental, cuanto menos. Bueno, se lo debía por habernos parido a los cuatro hijos que ha parido tan estupendos. Pues ole. <risa> Nacida en Maillén, una provincia de Zaragoza, emigró aún siendo muy pequeña a Vizcaya. ¿Qué recuerda de su infancia, Julia? ¿Qué de su infancia, Julia? Pues en Vizcaya recuerdo que la gente fue muy amable con nosotros. Mi madre llegaba con una barriga y con dos hijas de la mano. Y el pueblo entero se volcó hacia mi madre, nos ayudó muchísimo. El, había gente que que era pues superior en eh, estatus social y esos todavía se volcaron mucho más hacia nosotros. Así que lo que recuerdo, todo es bueno y todo es de agradecer. Uh -huh. Con solo 17 años tuvo que hacerse cargo de su familia porque su madre se quedó sin trabajo y a pesar de tener que trabajar para toda su familia, se sacó el título de corte y confección. ¿Cómo consiguió hacer todo eso a la vez? ¿Cómo consiguió sacarse el título de corte y confección a la vez que trabajaba? y bueno mira a las 6 de la mañana a dos kilómetros entonces no había ni ni autobuses ni había dos caseríos en medio y a dos kilómetros salía corriendo de casa a las 5 cinco, cinco y cuarto para llegar al trabajo a las 6 y a las 2 salía de trabajar marchaba a casa comía y para las tres comenzaba a aprender. Iba a la academia, que estaba muy cerquita de mi casa, y estuve dos años, pero con dos turnos seguidos. Entonces era de 3 a 7 uh -huh. estaba yo estudiando corte, y luego llegaba a mi casa y cosía para para afuera, porque se necesitaba el dinero. Pero yo me saqué el título, y recuerdo la fecha, el 16 de febrero, de 1900... Bueno, yo ahí ya no me acuerdo, tendría que mirarlo para no, atrás del año. Pero el año. día sí, 16 de sí, febrero, ¿no? Sí, 16 de febrero, pero yo tenía 16 años. Uh -huh. Pues ya casada y con sus dos hijos, viene a Cornilla. ¿Cómo fueron sus inicios, sus primeros días, sus primeros años en esa ciudad? Sobre todo en San Ildefonso, que fue donde residió. Sí, pues... ¿Y dónde pues, reside? No, residió no. eh, desde que murió mi madre... Yo compré un piso en la Plaza Cataluña, bueno pues eso pero estoy en, en Cornella, que es la ciudad a la que quiero. Me da lo mismo San Ildefonso que Almeda, que Fonsanta, en todas partes está bien en Cornella. ¿La recibieron bien cuando llegó? Pues la verdad es que sí, yo encontré una gente maravillosa aquí en Cornellá. En un principio mi marido no me dejaba coser, no me dejaba eh, pues eh, trabajar. Él ya sabes los machistas de antes, eh, trabajo yo y tú no. Entonces poquito a poco empecé a coser. En ese intermedio mis hijos tuvieron un contagio de tuberculosis uh -huh. al año de vivir en Cornellá. Y estuvieron un año entre ingresos en San Juan de Dios y en casa, pero bueno, salieron adelante, afortunadamente. ¿Y ahora y, la han hecho abuela? Hombre, y soy la más feliz del mundo. <risa> Se sacó el título de patronaje industrial a los 41 años y también patentó su propio método. ¿En qué consiste este método de Julia Relancio, Julia? Pues en una investigación constante. Piensa que yo empecé a coser a los 11 años y a nosotros nos regalaban la, la ropa, nos daban faldas, vestidos, abrigos, camisas, y yo los deshacía e iba aprendiendo. Eh, con el aprendizaje de la academia y el aprendizaje de soltar las cosas, no pasa procuré, nada. procuré pues ir avanzando, Y cuando llegué aquí, a Barcelona, yo creía que era importante sacarme el título de patronaje industrial. Y la misma profesora que me enseñó me dijo, patenta el tuyo, que es mejor que el mío. <risa> y bueno, mira, lo patenté y la verdad es que, ya te digo, ha sido una investigación constante y lo sigue siendo, porque yo no dejo de aprender diariamente. Aprendes de las personas de sus problemas... Y además tiene que, y... que, que decir que usted es una persona realmente ocupada por el móvil, sino que también está aquí en los estudios de Radio <risa> Cornella, que conoce a todo el mundo, todo el mundo saluda. <risa> Juli Relancio sí. es popular en Radio Cornella y también es popular en San Ildefonso, sobre todo, porque también durante su estancia en ese barrio y a por los pocos años de llegar aquí a, a esta ciudad, a Cornella, ya quiso ayudar a aquellas jóvenes que tienen una situación familiar un tanto complicada y les quiso enseñar a costura. Pues sí, eso fue en el año 86, cuando era una espinita clavada que yo tenía que ayudar a las, sobre todo a las mujeres. En aquel momento me preocupaban pues las chicas que las veía por las calles, sin, sin control, sin ganas de hacer nada, sin estudiar, sin nada. Y yo decía, bueno, pues... Lo que yo tengo, igual se lo puedo dar y la saco un poquito de ahí. Bueno, era un sueño. Y alguna alguna aprendió. Y precisamente de ese objetivo, de esa, inici de esa iniciativa de querer enseñar a, a coser al resto de la población, se crea, en el año 93, se funda la Asociación de Amigas de la Moda. Exactamente. ¿Y cómo era esa asociación en sus inicios? ¿Cómo se crea? Bueno, básicamente. Mmm... Desde el año 86, como te digo, se fundó, o sea, se inauguró el Centro Cívico San Ildefonso y allí empecé a dar clases los sábados para ayudar a estas personas, ¿no? Y ya ha pasado casi los ocho años, pues nos dijeron que o creábamos una entidad a la cual yo tenía un miedo terrible. ¿Por qué? Porque, bueno, yo... Siempre digo que sé trabajar, pero de administrativo no tengo ni idea. Y era algo, para mí, algo grande, pero bueno, era un reto. Entonces, 50 personas que éramos entonces, pues decidimos que sí y fundamos la entidad. Ahí vi una posibilidad, un gran abanico que podía abarcar de, de cosas para no para las mujeres solo sino para hombres también entonces se fundó yoga eh, se abrieron las puertas a cocina yoga muchas cosas bueno no lo puedo enumerar no quiero dejar nada uh -huh. se sigue manteniendo las actividades algunas se ha quedado en el camino pues porque ahora hay otras pues otras cosas y otros lugares a los que mirar Pero realmente la entidad sigue, aunque tiene otro nombre, pero sigue con, las, con los comienzos, uh -huh. con los pilares precisamente los pilares de esa fundación que se creó en el 93, ahora, desde hace un, prácticamente un año, ya ha dejado de tener la misma presidenta, Julia Relanzi, la tiene una nueva, porque la asociación ha cambiado el nombre de, as, de la Asociación de Amigas de la Moda, la ha pasado a Genifutur, para que todos los, todas las personas, todos los colectivos, tanto hombres como mujeres, se sientan identificados con esa asociación. Un futuro que se abre para usted también, un cambio de vida, de estilo, que le espera ahora? ¿Qué es su día a día? Bueno, casi que estoy más complicada, tengo la vida muy complicada, pero bueno, es lo que me gusta, para qué decir mentiras. Me encanta estar activa, me siento viva y entonces pues ayudando en lo que puedo y donde me necesiten, pero sin ya sin el peso tan grande que suponía para mí después de 22 años, el, el llevar una entidad con, ese, con esa categoría, porque tiene una gran categoría, piensa que hay inscritas más de 1.500 personas, aunque no funcionen todas, pero la entidad está muy viva, muy activa, tiene un equipo fenomenal y una presidenta extraordinaria que luchará para engrandecerla más... Y yo pues ahí estoy, saben que si me necesitan me pueden llamar y de vez en cuando algo sabático sí que quiero, ¿eh? Julia Relancio es sinónimo para nosotros, para todos los ciudadanos de Cornella, de Premio Ciudad de Cornella, Premio de la Solidaridad a la Cooperación y también una amiga para Radio Cornella y para mí también personalmente porque nuevamente de decir que es un placer haberla entrevistado y conocerla un poquito más. Gracias por con nosotros hoy en esta edición de Alcurnaya Noticias. Muchas gracias, Bea.